Hola y bienvenido o bienvenida a una nueva lección de español de SpanishPodcast.net. Hoy vas a mejorar tu comprensión oral del español con la dieta mediterránea. Vas a mejorar tu español escuchando un episodio sobre algo relacionado con la gastronomía y la cultura española. He creado este episodio por un mensaje que me envió Nat desde Canadá. Leyó un artículo sobre la dieta mediterránea en una revista y le pareció un tema interesante. Es un tema relacionado con los alimentos, con la gastronomía. Pero mmm, yo creo que es un tema mucho más amplio. La dieta mediterránea está relacionada con la alimentación, pero también con la cultura, con la forma de vida. Vamos a empezar. ¿Qué es la dieta Para entender qué es la dieta mediterránea, primero tengo que explicarte qué es la dieta. Hay un episodio sobre este tema, he puesto un enlace en la transcripción. A lo mejor luego puedes escuchar esta lección también. Te voy a explicar muy brevemente qué es la dieta. La dieta es eh, el conjunto de alimentos que consumes cada día. Esta es la definición de la palabra. Hay muchos tipos de dieta, por ejemplo, vegetariana, vegana, macrobiótica, sin gluten… La dieta vegetariana es una dieta en la que solo se consumen alimentos de origen vegetal o productos derivados de los animales, como leche o huevos. Hay algunas variantes, pero básicamente la dieta vegetariana es eso. La dieta vegana es una dieta parecida a la vegetariana, pero con más restricciones. Las personas que siguen una dieta vegana solo comen alimentos de origen vegetal. En la dieta vegana no se consumen animales ni alimentos derivados como los huevos o la leche. La dieta macrobiótica es una dieta basada en algunas costumbres de Japón. Esta dieta se basa en consumir pescado, frutas y verduras. En la dieta macrobiótica se consume poco azúcar y grasa. La dieta sin gluten es una dieta adecuada para personas celíacas. Una persona celíaca es una persona que no puede comer gluten. El gluten es un conjunto de proteínas, una sustancia que está en algunos alimentos. Algunas personas no pueden comer esas proteínas, por eso deben seguir una dieta sin gluten. También hay dietas personalizadas. Si vas a un médico nutricionista, puede conocer tus hábitos y recomendarte una dieta personal adecuada es la dieta mediterránea? Muy bien. Creo que ya tienes claro que es una dieta y que hay muchos tipos de dieta. Entonces, ¿qué es la dieta mediterránea? ¿Qué hace especial a la dieta mediterránea? La dieta mediterránea es una dieta en la que los alimentos principales son el aceite de oliva, los cereales, las frutas, las verduras, una cantidad pequeña de carne, pescado, productos lácteos y muchas especias. Estos alimentos se consumen junto a vino o infusiones. La riqueza de la dieta mediterránea está en los ingredientes, pero también en la forma de cocinarlos. Las recetas de la dieta mediterránea mezclan los alimentos de tal forma tu cuerpo consigue nutrientes en las cantidades más adecuadas. Las proporciones de los nutrientes son las más adecuadas. Esta es una dieta que incluye grasas, pero son grasas saludables. Uno de los ingredientes principales de la dieta mediterránea es el aceite de oliva. La grasa del aceite de oliva es muy saludable porque ayuda a reducir el colesterol. El colesterol es una sustancia que se puede pegar en los vasos sanguíneos y puede causar muchas enfermedades. Pues bien, el aceite de oliva ayuda a reducir esta sustancia. Además, también ayuda a prevenir otras enfermedades. Si quieres saber más sobre el aceite de oliva, hay una lección de español sobre el aceite de oliva en el podcast. He puesto un enlace en la transcripción. Eso sí, el aceite de oliva hay que consumirlo de forma moderada. Si te tomas un litro de aceite de oliva, será muy perjudicial para tu salud. Como dijo Paracelso, el médico suizo del siglo XVI, el veneno está en la dosis. Paracelso quería decir que cualquier cosa es un veneno si tomas demasiada cantidad. Básicamente la dieta mediterránea es esto, pero en realidad la dieta mediterránea es mucho más. ¿Qué otras características tiene la dieta mediterránea? Voy a explicarte esto. Pero antes permíteme que te hable brevemente de los audiobooks que puedes conseguir en nuestra web. Si crees que nuestro sitio web te ayuda a aprender español, puedes considerar conseguir alguno de los audiobooks de SpanishPodcast.net. Puedes descargar audiobooks con los episodios del podcast. También puedes conseguir en audiobook El aprendizaje descomplicado. Este es un audiobook en español que te ayudará a mejorar tu español y a aprender cómo ser un estudiante mejor. Si prefieres aprender español practicando con diálogos, puedes descargar el pack de diálogos. Este audiobook tiene conversaciones cotidianas del español, lenguaje informal de todos los días te ayudará a conocer cómo hablamos en el día a día en diferentes situaciones. Todos estos audiobooks tienen los archivos mp3 y las transcripciones. Si quieres más información, visita SpanishPodcast.net y pulsa el menú audiobooks. Hazlo cuando termine el episodio. De momento, vamos a seguir mejorando tu español con la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es un estilo de vida. La dieta mediterránea es una alimentación saludable para todas las personas, pero mmm, también es algo más, un estilo de vida. La dieta mediterránea mmm, se refiere principalmente a la alimentación, pero también es algo social. Seguir la dieta mediterránea es… Eh, comprender que una comida se disfruta mejor con amigos o con la familia. Es eh, comprender que compartir una comida tranquila y saludable, mientras charlas con tus amigos o familia, también es salud. Las comidas, cuando sigues una dieta mediterránea, suelen ser largas, tranquilas y con compañía. Así que estamos hablando de una forma de reducir el estrés y mejorar las relaciones sociales, de disfrutar con otras personas. Otra de las reglas que sigue la dieta mediterránea es consumir solamente productos de temporada. ¿Qué significa esto? Hay productos que solamente pueden producirse durante una época determinada del año. Por ejemplo, las naranjas crecen durante la primavera y el verano. A finales de otoño ya se pueden consumir naranjas que duran hasta casi el final del invierno. Hoy en día, en realidad, hay naranjas durante todo el año. Pero claro, para que en España haya naranjas durante el verano o la primavera, las tienen que traer de países muy lejanos. Esto provoca un consumo de energía muy elevado y un aumento de la contaminación. Consumir productos de temporada, como en la dieta mediterránea, hace que tu huella ecológica, la contaminación que provocan tus hábitos de consumo, sea menor. La dieta mediterránea es ecológica por este motivo, ayuda a reducir la contaminación. Esto también ayuda a mantener las actividades tradicionales de mmm, actividades como la pesca y la agricultura. Patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad La UNESCO es una organización internacional. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO se dedica a muchas cosas. Su objetivo más importante es ayudar a desarrollar todos los países mientras protegen los recursos naturales y culturales, su patrimonio. Patrimonio es una palabra que significa conjunto de bienes de una persona, sociedad o país, es decir, lo que tiene la gente. Hay muchos tipos de patrimonio. El patrimonio puede ser cultural. El patrimonio cultural es eh, la literatura, el idioma, la historia, el arte, la música y la ciencia, por ejemplo. El patrimonio también puede ser natural. El patrimonio natural son los parques naturales, los animales, las plantas, los paisajes, el aire, los ríos, las montañas el patrimonio también puede ser económico. El patrimonio económico se refiere al dinero y a los recursos financieros de una persona o de una sociedad. La UNESCO intenta que todos los países puedan avanzar, desarrollarse y comunicarse respetando las diferentes culturas y conservando el patrimonio. Pues bien, en el año 2010, la UNESCO declaró a la dieta mediterránea como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. ¿Qué es el patrimonio inmaterial? El patrimonio inmaterial es el patrimonio que no es físico, el que no puedes tocar. Por ejemplo, una canción, una idea, un pensamiento, la democracia, un poema, eso es Patrimonio inmaterial. La dieta mediterránea es patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Eso quiere decir que es algo perteneciente a la cultura y que es interesante compartirlo con todas las personas del mundo. ¿Qué tengo que hacer mmm, si quiero seguir la dieta mediterránea? Parece que hay mucha información en este episodio. ¿Cómo podemos resumirlo? ¿Qué pasos debes seguir para hacer una dieta mediterránea? Vamos a resumirlo en 10 puntos. 1. Utiliza aceite de oliva para cocinar o con las ensaladas. 2. Consume principalmente alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, frutos secos, legumbres. 3. Consume alimentos frescos y de temporada. Recuerda, cada alimento tiene su época adecuada. Intenta consumir productos locales que hayan sido recolectados recientemente. 4. El pan, el arroz y los cereales también son un alimento importante. Intenta que sean integrales. Los alimentos integrales tienen más nutrientes y más fibra. 5. Consume muy poca carne roja. Y, si lo haces, siempre mezclada con otros alimentos. La carne roja es la que procede de los mamíferos como el cerdo, la vaca o el cordero. 6. Es recomendable consumir todos los días productos lácteos, como yogures o queso. 7. El mejor postre es la fruta. Los pasteles, las tartas, helados y similares, deberías consumirlos muy poco. 8. Consume agua suficiente. Tan importante como comer es beber. Debes beber una cantidad suficiente de agua durante el día para que tu cuerpo esté sano. 9. Realiza algo de actividad física todos los días. El ejercicio moderado tiene muchas ventajas para tu cuerpo. Un paseo largo, un poco de carrera ligera, un poco de bicicleta o un rato en el gimnasio puede ser suficiente. Y 10. No te olvides de comer sin estrés y compartiendo ese momento con otras personas. En España consideramos que la comida es un evento social importante algo que debe hacerse con tranquilidad. Recuerda que las comidas en la dieta mediterránea son largas, relajadas y en compañía. ¿Dónde conseguir recetas de la dieta mediterránea? Es muy fácil. Hay cientos de recetas de la dieta mediterránea. Utiliza un buscador, escribe recetas dieta mediterránea y encontrarás muchas. De todas formas, para ayudarte un poco, he puesto un enlace a algunas recetas en la transcripción. Échales un vistazo. ¡Es comida sana! Hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya gustado esta lección sobre la dieta mediterránea y que hayas descubierto algunas cosas interesantes. Si tienes cualquier duda, necesitas ayuda o quieres hacer preguntas, Ya sabes que puedes enviarme un mensaje a través del formulario de correo de la web o a través de las redes sociales. Intentaré responder lo antes posible. Y ya sabes, si crees que estas lecciones te ayudan a mejorar tu español, puedes considerar colaborar consiguiendo alguno de los audiobooks. Entra en SpanishPodcast.net y pulsa el menú audiobooks. Allí tienes más información.